All uh right. -huh. Vamos a hablar en castellano y que si hiciera falta traducción en árabe, creo que hay por ahí alguna compa que estaba dispuesta a hacer pues un grupillo para ir traduciendo. Entonces, pues si alguien necesita, que, que comente. Y luego, si alguien quiere intervenir en euskera, pues evidentemente a Urrera, Y que nosotros hablaremos en castellano las cuatro. Y bueno, primero os voy a contar un poco pues de dónde viene la campaña esta y cómo nos hemos juntado y viene un poco pues una necesidad que teníamos en Labulego de una inquietud que llevamos teniendo así durante los últimos años de hacer un poco de Labulego pues un colectivo un poco más allá del asesoramiento de los viernes que veíamos que, que estaba un poco estancado en los casos que venían a Labulego y pues nos apetecía hacer una pues darle una perspectiva más más política y no centrarnos solo en, en el curro jurídico ¿no? del abulego. Y entonces, a principios de este curso convocamos a, a CETI y, y a CRANBA como, pues, como sindicato y como, como comparsa que curran también en torno a la ocupación y pues a ver si salía algo, ¿no? si juntándonos salía algo para pa hacer juntas. Y al final pues ha salido una campañita de cara a este curso y tenemos así como diferentes líneas primero hemos hecho un argumentario que es un poco un glosario de argumentos un poco bueno en realidad es un, es un, un documento que, que estaba hecho ya de hace años pero es verdad que era como anterior a la ofensiva esta que, que ha habido la última temporada contra la ocupación entonces hemos cogido ese documento y lo hemos pues eh, actualizado a, pues al, al escenario que hay ahora y es como un glosario de argumentos de, de, en respuesta a todo ese casposeo y a esa ofensiva que hay en contra de la ocupación, pues eh, desarrollando ideas de por qué es legítimo y necesario ocupar. ¿no? Bueno, es un poco eso, una herramienta contrainformativa que la vamos a sacar así en formato fanzine y está casi hecho, le queda así una última revisión y, y bueno, traducir y maquetar y así, pero bueno, está ya casi... Le quedan unas semanitas y saldrá enseguida y lo, lo moveremos así entre la peña y los espacios. Luego también hemos organizado unos talleres, unos talleres que van a ser el 22 de marzo, el 12 de abril y el 26 de abril, que ya será también pues una propaganda concreta con el tema de los talleres y van a ser pues con temas relacionados con la ocupación, como la cerrajería, la electricidad y la fontanería alguna cosa más por ahí. Hemos hecho también unas unas páginas naranjas, les hemos llamado que es pues, un documento con, con contactos de gente que tiene distintos conocimientos, habilidades por pues, relacionada con estas cosas para que entre la gente que ocupa pues tengamos un poco los contactos, pues yo que sé, no sé dónde hace falta algo, gente que controle de electricidad, pues para tener un poco para compartir los los contactos de la gente que se mueve en torno a esas esos conocimientos, esas habilidades o lo que sea. ¿Y alguna cosa más me dejo, Arit? A ah, lo de la Irola, lo de la radio, vamos a hacer una radionovela en la Irola, que van a ser así un poco sketches, utilizando el tema del argumentario, pues hacer unos sketches eh, pues eso pues, eh, para socializar el, el, el argumentario este a favor de la ocupación. El argumentario tiene toda la línea es en favor, o sea, como a, al, el derecho a la vivienda y el derecho a ocupar. Pues espacios para desarrollar proyectos colectivos no o sea, es como la línea argumental de todos los argumentos que se recogen ahí y luego bueno también lo de la lacurrrica que hemos pilla un kilómetro sí, al 21 de marzo ahí un kilómetro ocupa para la córica y luego a final de curso 21 21 de marzo que he dicho a 21 de marzo Y luego a final de curso haremos una, un día así un poco más post-Hayaldi pues, para cerrar la campaña que todavía está un poco por, por definir. Y eso, bueno, y aparte de esto, pues hoy nos, nos hemos juntado también un poco para, para comentaros, pues aparte de esta presentación, un poco para, para compartir eh, cómo vemos el tema de la ocupación en la última temporada esta, tanto en la calle como en los juzgados. Entonces yo os voy a dar la típica chapa que os damos casi siempre sobre el derecho penal, el derecho civil, cuáles son las vías a las que nos enfrentamos, cuando ocupamos y, y sobre todo, o sea, cuál es el marco y sobre todo qué es lo que está pasando en la última temporada. Entonces qué cosas cuando de cara a ocupar hay que tener en cuenta porque son las que están sucediendo más en los juzgados. Luego en Ara y Mario van a hablar de la campaña contra los desalojos ilegales que hicimos el año pasado, la guía y tal y luego Oñaki va a hablar de otras cosas relacionadas con la ocupación, pues ocupación I RGI, ocupación y padrón, de cosas nuevas que vemos que pueden empezar a que han empezado a pasar y que pues parece que van a seguir pasando, y también de ocupación y gente en situación de con en situación de proceso de regularización, bueno, pues qué cosas tener en cuenta en esos casos. Con el tema de la vía civil y la vía penal, bueno, ya sabemos que cuando ocupamos pues nos pueden llegar una denuncia tanto a nivel penal como eso, por vía penal o por vía civil. Si nos llega una denuncia por lo penal, pues nos llegará una carta del juzgado avisándonos de que en unas semanas, un mes, más o menos, son los tiempos que se están moviendo, tendremos un juicio por delitos leves, un juicio por, por usurpación de inmueble. Eh, entonces tendremos que ir a ese juicio y en ese juicio se decidirá si hay delito, si no hay delito… Si somos culpables del delito, si no, y en caso de que se decida que hay delito, pues nos condenarán siempre a una pena de multa, que conllevará el desalojo del espacio también. Y si no se prueba que hay delito, pues nos se absolverán, y evidentemente no pena ni, ni desalojo. Vale, eso por un lado. El tema de, de la vía penal, pues últimamente está viendo más bien poco. Hasta hace unos años era bastante más común las denuncias por lo penal, pero desde que ha habido un cambio que en vía civil un poco eh, acelera los procesos de desalojo, pues las propiedades están tirando más por denunciar por lo civil que por lo penal. Entonces, penal no ha dejado de llegar, casos de penal, pero es verdad que son los menos y que es relativamente fácil conseguir una absolución. A veces hay condenas, pero bueno, En la mayoría de los casos, bueno, muchos casos por lo menos es más fácil es de fácil defenderse y, y es relativamente fácil o es posible más bien eh, conseguir una absolución. Lo que sí está pasando mucho en la última temporada es el, el procedimiento civil, que a partir de 2018 se hizo una reforma y del 2019 aquí pues es un poco la vía que más se está utilizando y, y un poco pues más a la que está haciendo que estamos teniendo que hacer frente, ¿no? en la Bulego hay como dos cauces en la vía civil, el famoso desahucio express y luego un procedimiento ordinario, el desahucio express es a la que pueden acudir los particulares cuando la propiedad es de un particular o de una entidad sin ánimo de lucro, pueden tirar por esta vía y el procedimiento ordinario es el que tienen que acudir pues cuando la propiedad es de bancos o empresas inmobiliarias y tal, fondos de inversión y estas cosas. Vale, eh, el tema del desahucio exprés, cuando son particulares las propiedades, eh, no está pasando mucho, al principio hubo como mucha alarma, ¿no? encima tiene un nombre horrible el desahucio Express y parecía como que ocupabas y que te iban a echar del tirón y es verdad que bueno, lo que estamos viendo en la práctica jurídica es que no está pasando mucho, porque para que te puedan eh, aplicar el tema este del desahucio Express tiene que ser una ocupación reciente, tiene que haberse ocupado el espacio desde hace menos de un año, entonces, a pesar de que hay gente que cumple el perfil de poder ir por ese procedimiento, luego en el juzgado no se lo están admitiendo y no está siendo tan rápido el desalojo como podía parecer que iba a ser, eso por un lado. Eh, luego, una cosa muy importante con el tema de la justicia gratuita, que el otro día comentando vimos que, que era importante compartir, es el tema de la justicia, o sea, con el tema de la vía civil, es el tema de la justicia gratuita, que cuando nos llega una demanda por lo civil… Tenemos tres días para solicitar justicia gratuita. Es un plazo muy corto y que no se nos puede pasar bajo ningún concepto porque si nos enfrentamos a un procedimiento civil sin justicia gratuita, es la ruina. Es la ruina porque se puede decir que no merece la pena defenderse porque luego hay un problema que te condenan en costas, acabas debiendo un dineral y bueno se complica mogollón el asunto. Entonces, de cara a ocupar, tener muy presente que si nos llega una demanda por lo civil sin el encabezado de la carta que nos lleva, pone eh, o sea, eh, primera instancia de lo civil, tenemos tres días a partir del día siguiente, o sea, si nos llega un martes la carta, tenemos miércoles, jueves, hasta el viernes como tope, para ir al juzgado a solicitar la justicia gratuita. Entonces es importante que, que cuando ocupemos, tengamos esto en cuenta, y nos adelantemos a la situación y sepamos quién va a ser la persona que se va a identificar Y se va a personar en el procedimiento que tiene que ser una persona que cumpla el, los requisitos que exige la para que te den la justicia gratuita. Que es, eh, pues que tenga unos ingresos anuales brutos de máximo 1.200 euros al mes, más o menos está siendo el criterio. Eh, y si es el caso de una persona, eh, menos de 14.000 euros de, de, de ahorros o lo que sea, de, de dinero en el banco y que no tenga más que una propiedad y que sea eh, vivienda habitual. Entonces eso, que es muy importante, que imagínate, en el caso de los, de los espacios colectivos, por ejemplo, que no podemos estar, llega la carta, pues convocamos una asamblea para ver quién se, se persona, no da tiempo, porque entre que convocamos, decidimos, hablamos y vamos al juzgado, si nos ha pasado el plazo y tendríamos un problema, ¿vale? Entonces eso, nos queríamos como hacer hincapié en que hay que tener muy en cuenta que, y saber de antemano quién se va a, a identificar y que sea una persona que cumple esos requisitos para garantizar que le vayan a dar la justicia gratuita y entonces nos podamos defender y alargar el proceso y que y que se pueda estirar el, el, el espacio en el tiempo lo máximo posible. vale Y eso y luego, para terminar, eh, un apunte sobre el tema de los desalojos ilegales, de desocupa, que se ha habido como... Mucho que, que venía de Socupa, que tal, y desde el Agulego y hace por lo menos el otro día comentando que aquí de Socupa, que sepamos, ha venido dos veces, en Abadiño y en Repélega. Luego ha habido algún caso hace poco en Sarrico que vino Servio Cupa y es verdad que parece que han abierto una sede también, no sé sea que igual empiezan a actuar un poco más, pero que hasta el momento esas han sido las las veces que han estado bueno y en ecuri y que no se vayamos si era una empresa o eran pero bueno iban a hacer el mismo tipo de servicio bueno que no que no han tenido una presencia grande o alarmante lo que sí hemos tenido ha sido un problema bastante gordo con la policía municipal con los munipas llevando a cabo desalojos ilegales eh, por el barrio y, y eso pues aprovechándose de gente que estaba en situación de especial vulnerabilidad por, por distintas razones para para entrar, aprovechándose de eso para entrar sin orden judicial a desalojar a gente ha sido más un problema con los munipas que con desocupa o este tipo de empresas, de momento por lo menos y con los casos que nos han llegado a la, a la bulego y nada, con el tema de los desalojos ilegales paso la palabra a Nara que nos va a hablar de eso. Vale Bueno, pues la campaña de contra los desalojos ilegales la iniciamos en el curso anterior en noviembre del Hay que acercarse. ¿eh? Un compañero... Es por el en noviembre del 2022 un compañero del sindicato bueno fue desalojado violentamente por la policía municipal, como ha comentado Leire, con un desalojo ilegal. Eh, sin ningún tipo de orden judicial, en, bueno, fue en San Francisco y la casa era de, de un fondo buitre. Eh, a partir de ahí nos pusimos en contacto con colectivos que trabajan en el barrio y, y bueno, eh, una conclusión a la que llegamos fue que no son hechos aislados, eh, que era una realidad cotidiana que sufrían vecinas del barrio y sobre todo personas migrantes, Y, y por ello en enero en, en enero del año pasado hicimos pública la campaña Se buena violencia geurea autodefensa, en la que hemos estado participando nueve colectivos, eh, la Ocupa Sibulego, Sorracismo, Achuria Herrera, Unietorri, Ossen, Saque, eh, Bilbo Sarreco-Bulturetzea y la coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, Sanfran y Zavala, y bueno, con una seta. Y bueno además de la denuncia pública hemos estado haciendo estuvimos haciendo info points en san francisco estuvimos repartiendo panfletos con lo, bueno, con una guía básica de cómo evitar un desalojo ilegal la gente se acercaba bastante llegamos a un perfil pues que igual no, no suele estar en espacios políticos eh, bueno nos dimos cuenta de que era una herramienta bastante útil y que la gente tenía bastante interés Y el final de la campaña fue en junio del año pasado con una rueda de prensa y publicando la web en que está, o sea, publicando la guía en la web que está disponible en la web de Sake de la Ocupa de y de sorracismo. Está en cinco idiomas y bueno, lo que viene a decir la guía es bastante son unos pasos bastante básicos, no bueno, si viene la policía o alguien que no conoces, no abrir la puerta bajo ningún concepto, decir, que baje que vayan al portal y que bajarás ahí que, eh, que ya se hablará ahí eh, evitar que, que entren porque si entran ya va a ser muy difícil que salgan eh, decirles que conoces tus derechos y que si no es una orden judicial no te pueden echar ya que si no están cometiendo un delito de allanamiento de morada y después también pues si no tienes un papel legal que te deje estar en la vivienda como un contrato de alquiler pues bueno guardar los recibos de, pues de comidas a domicilio así que ponga Claro, pues la fecha y desde cuánto tiempo llevas en la casa, que eso puede valer en un futuro. Y, y si pagas alquiler sin contrato, pues eh, guardar pues, pruebas como mensajes de WhatsApp o, o e-mail que, que, sean, que valgan como como que estás pagando. ¿no? Eh, luego decir que bueno, para, para SET es un elemento estratégico la creación de de herramientas de autodefensa y autodefensa para la clase trabajadora es una vía para incidir en los barrios y por ello bueno vemos que son útiles de verdad y, y por ello la importancia de crearnos junto con, con las vecinas que, que viven en los barrios. Eh, frente a un sistema que está organizado y tiene mecanismos de, para ejercer violencia es importante eh, organizarnos nos, nosotras y crear mecanismos para defendernos. Esta campaña que, que iniciamos es un ejemplo más de, de estas herramientas que esperemos que sea útil también y, y fructífera. Eh, bueno, Mario va a explicar ahora eh, las conclusiones que sacamos de, de esta campaña. Vale, eh, eso es. Un poco al hilo de lo que, de lo que comentaba en Ara, la, al terminar la campaña nosotros hicimos como... Nuestra valoración y también queremos como englobarlo como en una denuncia política más global que relacionada con, con el resto de, de cosas que vemos en el sindicato y contra, en, la, en la ofensiva general que vemos contra la clase trabajadora. ¿no? Entonces, en primer lugar, la valoración que se hizo desde ASET y creo que desde el resto de colectivos fue muy buena de la, de la campaña en general... Eh, así desde nuestro caso particular y desde nuestra vivencia del día a día eh, un ejemplo muy claro en, en nuestra asamblea actual eh, tenemos dos compañeros que recibieron durante la campaña de desalojos ilegales, recibieron una formación de qué hacer si viene la policía y esos dos compañeros están ahora militando con nosotros aquí porque pararon un, un intento de desalojo ilegal y están ahora defendiendo las casas en las que viven ahora entonces nos parece como, como un ejemplo muy claro de la, de la utilidad directa de ...de este tipo de, de campañas o de, de herramientas. Por otra parte, también eh, relacionado con lo que decía en ara ...de los infopoints, ¿no? de cómo se acercaba gente... ...que son perfiles a los que habitualmente un sindicato de vivienda no llega... ...por movernos en nuestros guetos, digamos... Eh, ...sí que veíamos en los infopoints que había, por una parte, como esa necesidad... ...hablando con la gente, te compartían experiencias, veíamos... ...que efectivamente esto se estaba dando y que esta necesidad existía... Eh, y entonces desde ahí hacemos un poco el análisis de que los resultados de la campaña son también silenciosos de alguna manera, ¿no? O sea, esta herramienta llegó hasta donde haya llegado y creemos o estamos más o menos seguras de que hay gente que está parando desalojos ilegales ahora mismo desde que sabe lo que puede hacer y sabe cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, en ese, eh, en ese sentido, a eso nos referimos con resultados silenciosos. Eh... Eso, lo que decían ahora ahora mismo la, la guía en, en varios idiomas, es pública desde que se hizo la, la rueda de prensa. Eso es. Y hay al fondo, ahí en la mesa aquella de la luz, eh, hay una, unas cuantas para quien quiera ver y repartir y lo demás. También hay un código QR para descargar, está en las páginas web. Un poco... Esto es algo vivo, no estamos trabajando activamente en ello, pero queremos que en cualquier momento puede volver a surgir esta necesidad y, por ejemplo... Un paso que se va a dar en el futuro próximo es hacer nuevas formaciones como las que como las que comentaba antes vale eh, pero por qué porque decía que esto se, en, se, se engloba en una denuncia política más general o en una estrategia en una estrategia general bueno eh, desde el principio en esta campaña tuvimos un, un discurso claro donde situábamos la responsabilidad política en el ayuntamiento de Bilbao en eh, Por ejemplo eh, la campaña eh, las reuniones empezaron en noviembre pero el primer acto público donde participamos todos los colectivos fue en una especie de escrache cuando vino a burto a un evento gentrificador de lavado de cara eh, que organizó que, que, que organizaban en la en la plaza flem ya o sea, claramente poniendo poniendo el foco en, en, el, en el ayuntamiento de bilbao Eh, siempre decimos que las instituciones públicas son caseros porque son gestionan el con sus con su opacidad gestionan el parque de vivienda eh, lo abren o lo cierran cuando cuando consideran como según como quieran incidir en el, en el mercado pero por otra también siempre decimos que son que son garantes de, de la especulación y de, y de la circulación de capital ¿no? Eh, así por, por aterrizarlo en casos concretos, eh, el junio pasado, creo, eh, bueno cerramos un, un conflicto que tuvimos en el barrio de San Francisco, de Alami y su familia. Bueno, Alami y su familia vivían en un bloque de, de Blackstone, en el barrio de San Francisco. Eh, básicamente, no, eh, lo que estuvimos peleando fue intentar una conseguir una, una alternativa habitacional para la familia, vale presionando con el ayuntamiento que prometía que iba a haber una, una alternativa pronto, eh, y fue una cosa que se todo durante meses, con toda la violencia que eso supone para una familia que cree que se puede quedar en la calle en cualquier momento, porque había fecha de desahucio. Y en todo este proceso de presión y de negociación descubrimos que el bloque entero era de Blackstone y lo que estaba haciendo el, el ayuntamiento no era más que desocupar el bloque, o sea, ejercer de, de empresa de desocupación, porque el ayuntamiento de Bilbao va a hacer uso del bloque que es pertenece que pertenece a Blackstone. Blackstone. Y para que este acuerdo llegara a buen puerto necesitaban que el bloque estuviese vacío. no Entonces, en este sentido, así por poner un ejemplo claro, por eso siempre decimos que, que, que las instituciones son garantes de, de la especulación inmobiliaria. Sin, sin quitar en, de ninguna manera el foco en el Ayuntamiento de Bilbao, también hay que hablar de, de, de la policía, obviamente. Eh, la policía es el, la policía municipal, es el brazo armado del, del Ayuntamiento de Bilbao y, y ellos se encargan de de construir, entre comillas, el, el proyecto que tienen para para nuestros barrios y para nuestras vidas. ¿no? Entonces, creemos que los desalojos ilegales de, de nuestras vecinas forman parte de, de esa estrategia, es decir, forman parte de, de una de una guerra contra los pobres. Eh, creemos que hay instrucciones directas por esto, creemos que hay instrucciones directas del Ayuntamiento, pero también somos conscientes de que, de que la policía tiene, tiene su propia ideología e incluso su propio programa. Y sabemos que en muchos casos la policía actúa de manera autónoma y no da parte de, de sus acciones eh, mismamente cuando se produjo el, el desalojo con el que comenzó la campaña que decía en ara cuando fuimos a hicimos una concentración para formar para forzar una reunión en el, en el ayuntamiento el ayuntamiento no, no había registro de que se había producido el, el desalojo en cuestión es decir fue una autotónomada de, de tres eh, agentes que, que decidieron que, que se tomaron aquello personal por su ...por su beso... Eh, ...entonces... El, ...el cartel de la campaña es aquel que está ahí al fondo... ...en el cartel salían claramente ellos... Eh, ...y por lo que sea no les gustó... ...entonces... Eh, ...toda esta campaña... ...estuvo envuelta en un... ...en un continuo hostigamiento policial... Eh, ...mismamente el día de que decía del, del comienzo de... ...de la campaña con la, la concentración esa cuando vino a burto... Eh, tres compañeras fueron perseguidas para intentar perdón para intentar identificarlas por poner carteles o sea algo tan tan de consenso como un cartel pues con esta campaña vimos como no sé como que ese consenso se rompía ¿no? eh, y durante el resto de la campaña dos compañeras fueron fueron identificadas todavía no les llegó nada pero pero sí sí que ocurrió entonces eh, eso esa es la, la situación el análisis político que nosotros hacemos eh, como decían nara Eh, sí que creemos que la mano bueno, para nosotros es una decisión estratégica no la construcción de, de herramientas de, de autodefensa para la clase trabajadora por, por eso precisamente no porque hay una ofensiva que está bien organizada y nosotros tenemos que organizarnos pero esta es una moneda de, de dos caras eh, a la vez que, que estamos en ese en esa fase defensiva digamos también estamos convencidas de que, de que este tipo de encuentros y este tipo de De, de procesos, campañas, como lo queramos llamar También forman parte de la construcción de, de, de poder popular y de, y de comunidad política no Para pasar a la, a la ofensiva después O sea que en, en ese sentido La campaña de desalojos ilegales El trabajo que hacemos los tres colectivos Y esto que empieza hoy eh, O que se hace público hoy, perdón También forma parte de, de, de esa construcción de, de poder popular Esto un poco desde hasta aquí eso, la, la denuncia política el análisis que hacemos también decir que, que en los últimos meses, eh, desde la experiencia que eh, humilde que tiene Aset, hemos visto más ejemplos de o se nos han acercado más ejemplos de, de desalojos ilegales o de intentos de desalojos ilegales uno muy claro y de un perfil un poco diferente y un poco combinado, algunas de las cosas que decía Leire, fue uno que se dio hace un par de meses en, la, en una calle en, en Ollerías Bajas, en Ayur, en Achurí Eh, donde intentaron desalojar a, a dos compañeros, eh, con cerrajero incluido, con unas personas que decían ser la propiedad y que parece que no son la propiedad, además. Y, y decía que es un caso un poco especial o nuevo, lo que sea, porque entre ellos había una especie de matón que por lo que sacamos de, de, de la situación tensa del momento, pues era un miembro de, de algún tipo de fuerza de seguridad que no sabemos exactamente exactamente. Eh, aquel día lo más preocupante de alguna manera eh, es que cuando se intentó contactar con la policía para que identificaran a las personas que allí estaban incluido a la persona a las personas que vivían en la casa la policía dijo que no iba a ir entonces eh, nos, nos pareció como eh, nos voló la cabeza pero eso eh, o sea lo que, lo que quería transmitir con esto es que se siguen dando intentos de desalojos ilegales Y y esta, y esta guerra toma distintas formas. Eh, un poco por, por devolver la, la pelota a la Bolego, para que cierre este abogado Iñaki, eh, sí que cuando estábamos preparando esto, sí que creíamos que desde desde nuestra parte sí que nos gustaría hacer como una, una reivindicación de la, de la labor que hace la Bolego. O sea, la cuestión de la asesoría permanente, pero no solo, ¿no? también la disponibilidad de tener abogados y el apoyo constante que a veces nos pasamos con esto de, del apoyo constante, y cuando están poteando no se les molesta. <risa> Pero desde la más allá de lo personal, no desde la perspectiva de un sindicato de vivienda, para nosotros es como como una herramienta, como no sé cómo decir, como fija. no eh, O sea, nosotros tenemos la, la seguridad de, de que tenemos una cobertura jurídica, eh, y ahí, en modo autocrítica, como que no nos trabajamos esa parte porque sabemos que contamos con ellas, y luego es como... Super automático cuando llega un caso nuevo pues el viernes alguien va y acompaña al caso nuevo a la Vulego porque sabemos que, que tenemos esa herramienta ahí ¿no? entonces un poco eso por, por reivindicar la, a la Vulego y su trabajo pero también por por poner sobre la mesa como las distintas herramientas están conectadas y el sentido que tiene este tipo de, de cosas Vale eh, yo en realidad voy a acabar, a, a acabar con tres breves Entonces estoy hilando un poco con lo que acaba de comentar Mario y lo que comentaban Live y Nara. Cuando está cuando hablamos de desalojos ilegales, lógicamente la policía nunca te va a decir, "No, no, o sea, eh, sobre todo entender el argumento que ponen porque una de las cosas que podemos hacer las vecinas de la gente que está intentando ser desalojada, el argumento que pone la policía es es una ocupación, estamos es, se trata de un delito flagrante. Esa palabra significa que se está cometiendo en este momento la ocupación. Acaban de entrar. Hemos conseguido parar, bueno, de hecho, algunas de las personas que estáis por aquí, ellos, si, que, si me demuestras que tu llave abre la puerta, o a qué, a, en qué mano está la casa, o sea, unas preguntas absurdas, pero si tú demuestras que llevas unos días en la casa, y so bueno y sobre todo si aparecemos alguna de las abogadas o alguien más, o, o algún colectivo, se suelen echar para atrás. Eh, y, es eso, y, y si tú de puedes, de alguna manera, decirles, tenemos pruebas de sobra para demostrar, que llevamos aquí dos semanas. A veces no sirve ni eso, ¿eh? O sea, que también me queda. Pero pero sí su, que suele, puede ser una cosa que consiga de las veces que hemos conseguido echar para atrás intentos de desalojo ilegal, suelen ser. O sea, evidentemente, el desalojo ilegal es cuando va se siguen haciendo <ríe> de vez en cuando va el propietario, la propietaria con un cerrajero y te cambia la cerradura sí, porque sí. Y a veces con cobertura de la policía y veces sin ella se, se siguen haciendo. Eso sí, eso es un desalojo ilegal de manual. Los de la policía, la justificación, porque la policía evidentemente nunca comete nada ilegal, la justificación es que están impidiendo de eh, cometer un delito flagrante. O sea, en el momento. Entonces, ahí sí que podemos tener un papel, todos todo los, los colectivos y las vecinas y la gente que lo veamos, de decir, no, no, esta persona lleva aquí ya tiempo. Lleva una semana, lleva dos semanas, se, se suelen echar para atrás. Y lo podemos demostrar, y yo voy a testificar donde sea, que llevo viéndole entrar en este piso dos semanas. Entonces se suelen echar patos porque ahí sí que podrían estar ya patinando bastante. Bueno, eso por comentar un poco, eh, cuando cuando hablamos de desalojos ilegales de la policía, eso que ellos evidentemente nunca dicen, no, no, claro, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre? Estarán chinos, porque antiguamente, pues un poco lo que hemos comentado, pues cuando empezó la bulego, un poco la tónica que solíamos ver era mmm, todo, casi todo por vía penal, desalojo cautelar y luego íbamos a juicio y la mitad de las veces absolución más o menos se un poco la tónica. Ya hemos desalojado la casa y luego ya en el juicio, bueno, pues se está dando abandono, no sé qué. Claro, desde que esto de los desalojos cautelares cada vez siga habiendo algunos en vía penal, sobre todo hay un juez en, en concreto de los 10 que hay en Bilbo que tiene no, mucha no. <ríe> mucha afición a esta cosa, pero bueno, que últimamente nos ha tocado solo un par de veces, que yo recuerde pero ha habido algún desalojo cautelar. ¿eh? En los últimos dos o tres años, creo que el otro día estuvimos contando cuatro así con orden judicial con orden judicial eh, pero claro, cada vez eh, los, los propietarios lo piden pero lo, eh, las y eh, los jueces no lo están dando entonces por eso van a esta otra vía bueno, eso por cerrar un poco el tema de saludos cautelares y luego respecto a desocupas y cosas varias, hay eh, un fenómeno relativamente nuevo y que no tenemos muy bien control, que es, que es lo que significa son las empresas de mediación Es una especie de camino intermedio entre no sabemos muy bien qué y desocupa. Porque actúan un poco parecido casi todas las empresas de desocupación, hasta donde sabemos. Porque efectivamente aquí tampoco hemos tenido demasiada experiencia directa con empresas de desocupación. En otros sitios se pues, les tiene machacados. Pero, eh, pero aquí hasta ahora no ha habido demasiados casos de empresas eh, concretamente de estas. Ahora estamos teniendo uno pero las dos veces que ha venido desocupa, desocupa, eh, ha sido pim-pam. O sea, casi no se ha dado tiempo ni, ni a verles. Eh, están estas empresas de mediación que son las que te dejan un papel en la puerta con un teléfono de contacto que a veces les llaman si no te dice el teléfono no existe, pero eh, que te ofrecen dinero, que son empresas de intermediación inmobiliaria y cosas así. No tenemos muy claro, casi siempre son... Eh, Banco Sabadell, Banco Santander algún fondo buitre, las que tiran de este tipo de servicios, muchas veces incluso, que es lo más desconcertante no pues en algún caso, cuando ya el procedimiento ya ha llegado hasta el... Sub, hemos conseguido alargar un procedimiento civil hasta llegar llevarlo a Madrid al Supremo llevamos 4 o 5 años y a última hora aparece esta empresa y dices pues ya si lo único que tienes es que esperar esto ya le quedan unos meses porque llega un momento que no lo hemos dicho antes por desgracia los, los temas eh, penales todavía Digamos que fifty se pueden ganar, los civiles lo que podemos es alargarlos en el tiempo, es muy difícil ganarlo más que ganarlos, eh, los, los pierden los propietarios haciendo mal la demanda, que nos ha pasado, hace poco hemos visto un caso, hemos, yo he visto dos, y hace poco ha sido uno, y que ya lo teníamos perdido a la casa y de repente van y, nos, y dicen, no, no, no, esto no, esto fuera, bueno, si más, porque lo habían hecho mal, ¿vale? Entonces, en los casos... Es curioso que muchas veces va en paralelo a la vía, o sea, es una cosa muy rara, nos tiene un poco desconcertadas porque no sabemos muy bien. Si es el anticipo, ¿cómo interpretarlo? Hay, es que te, creo que hemos tenido, hay algún caso ahora de gente que está ocupando y, y están con su mediador o mediadora, un par de ellos. Lo que solemos hacer es mandar un burofax, primero, a, a, a darles a entender que la gente que está ocupando ese espacio o esa casa o esa vivienda... Tiene, tiene apoyo jurídico y mandamos un desde la abogada solemos mandar un, un burofax diciendo eh, de abogado a abogada, aquí nada de venir a la gente a que se que se pongan en contacto y lo normal es que no den señales de vida después de eso. Pero bueno, lo comentamos porque porque es una novedad también de los dos tres últimos años. Y ya las últimas tres cosas que quería comentar son Informaciones, porque eh, también un poco el título de la charla de hoy, el tema de rumorología, cosas... Bueno, preguntas que no suelen hacer muchas veces. La más eh, significativa y que a mí la verdad es que me, me dejó el shock hace una semana cuando me enteré, es que después de tantos años oír que no la gente que intenta, que está ocupando, que consigue empadronarse... ...y que solicita en la casa, lógicamente... ...por si estás empadronado en otro lado y pides la RGI... ...como está mucha gente, pero... ...¿se puede se puede cobrar la RGI siendo CUPA? ¿Hasta hace un mes? Sí, hasta hace un mes. ¿Era difícil? Era dificilísimo. Bueno, había que pelearlo, pero se podía... ...porque la ley de RGI no decía nada. La nueva ley de RGI que se aprobó en abril del año pasado... ...tampoco decía nada, pero es que acaban de aprobar... ...el reglamento, el decreto que, re, que, que, que desarrolla la ley... Y ahora ya, por fin, lo que hasta ahora solo era un apunte en un manual de aplicación de la RGI que tenían las currelas de... <risa> Se están revolviendo los moripas. No nos ha gustado nada lo que estamos diciendo. <risa> y bueno, en cualquier caso, eso. Que eh, a partir de ahora ya está escrito negro sobre blanco que, que eso va a ser así. Eh, eh, habrá que ver porque, a mi entender... Esto va no sería muy legal, no sé si creo que ya hay alguna asociación, algún colectivo que se está planteando recurrirlo porque un decreto no puede ser más restrictivo de lo que es una ley. Pero bueno, eh, el rumor de si se puede, pues la respuesta hoy en día debería ser no. La envidia ya está en un plan que, bueno, ver sin hecho el plan de la envidia es quitar la reje de todo el mundo que pueda, pero ya por fin ya... Eh, una cosa que tenían desde el 2014, en un manual de aplicación del 2014, escrito en el manual, pero que luego cuando ya ibas y lo reclamabas, te decían, no, no, no, no, no, la ley no dice nada, lo teníamos medio ganado y hay mucha gente que cobrando empadronada, ocupando empadronada la vivienda, que al conseguir la RGI, pues ahora va a ser más complicado. El tema de padrón sí que no ha cambiado. ¿Te puedes empadronar la casa que en la que estás ocupando? En principio sí, eh, suele costar, es una pelea también, Pero no ha cambiado. Eh, en, la, en la página de la, en el blog de la Bulego tenemos tanto los formularios que se pueden presentar para solicitarlo como una pequeña explicación. Eh, la nueva ley de padrón ha habido dos, hubo un cambio en 2015 y la última no se fue en 2020 20 o 2022. Ya no es tan clara como antiguamente. La que había hasta el 2015 lo decía expresamente. Los Ocupa se pueden empadronar. O sea, la una de las situaciones de, de vivienda que que tenía que ser registrada en el padrón, hablaba ocupación ilegal de viviendas. O sea, la recogía expresamente. Ahora no lo dice tan claramente, pero ahí no ha habido cambios. O sea que, bueno, en, en eso en principio no ha habido cambios. Y luego el tema de extranjería. Nos pregunta muchas veces, es una pregunta muy lógica. Extranjería, situación personas de personas en situación irregular que ya tienen el tiempo suficiente aquí de arraigo o lo que sea como para solicitar la nacionalidad o, resi o la residencia, vaya. Eh... A ver, eh, aquí tam, eh, eso es una pregunta recurrente que además eh, no tiene una respuesta muy clara, porque al final el proceso de regularización, de residencia, de nacionalidad, depende de la subdelegación de gobierno. Entonces, una de las cosas que es claras es que si tienes antecedentes penales no puedes, eh, mínimo, la, la, la solicitar la nacionalidad. Ahora, ¿consideran el delito leve de usurpación del inmueble como tan grave como para denegar? A veces sí y a veces no. O sea, no hay una norma, pero en, en todo caso, a, eh, claro, conviene que cuando, en la medida que se puede, lo que solemos intentar es, desde luego, casi siempre, y uno de los argumentos que, que utilizo en todos los juicios siempre que se trata de una persona en situación irregular, o por lo menos que está regularizando, lo que tenga permiso de residencia, ¿eh? es que... Que la pena ya no es solo una pena de multa. Si se condena a alguien por usurpación del mueble, estás condenando a no poder eh, vivir en una situación irregular y esa pena es excesivamente onerosa para una persona. Y se suele aceptar a veces, ¿eh? o sea, lo tenemos puesto en sentencias. eso sea, la... Ya no se trata de si la casa estaba abandonada o no. Es, es tan grave lo que ha hecho esta persona como para cerrarle la puerta y tal. Tenemos sentencias que lo recogen así. Eh... Claro, no hay, pero lo que os decía, básicamente lo, lo suyo es intentar, en la medida de lo posible, que la gente quedemos los nombres en ese tipo de... Si son ocupaciones o viviendas en las que viven varias personas, si se puede, si es un espacio colectivo, desde luego, eh, que seamos peña, que tengamos una nacionalidad, no sé si nos la pueden quitar, pero bueno, si nos la quitan, que se la queden, se la regalamos. Pero se entiende, ¿no?, que ese, en la medida... Sí, es, sí que es verdad que es un, puede ser un pequeño inconveniente, Pero tampoco tiene por qué necesariamente serlo. Ha habido gente que, se, que le han eh, aceptado la nacionalidad teniendo antecedentes de este tipo. No suele pasar lo mismo con otro tipo de antecedentes, de, de hurtos y cosas así. Con ese tipo de antecedentes sí que suelen ser más. Pero el de usurpación del mueble en algún caso... Ha... Eso, que eso. luego en los dos años caducan los antecedentes, pero claro, es que... Ya tengo do, yo ya conozco dos casos de justo a la hora de ya están en el plazo de regularizar y justo les llega a juicio. Bueno, uno en uno de los casos el juicio no era por, por usurpación, era otra movida, pero el otro sí era por usurpación y ahí andamos a ver la propia trabajadora social es la que pregunta a ver si hay posibilidad, yo, claro, ya vamos a intentar que, que no le condenen, porque digo, es que estamos justo regularizando con papeles y todo eso. Si no va a tener que esperar otros dos años, no es que no se pueda regularizar para siempre, ¿eh? o sea, pero bueno, o sea, y esas tres cosas sobre todo porque son, bueno, cosillas que suelen preguntar mucho cuando viene la gente al ayuntamiento y hay más preguntas seguro, pero bueno, sí más. Ya, Xuanalderak, por ahí, los de aquí Galderak o Alderak o Itxeak o no sé. la policía muchas veces vienen entrar con la excusa de que se está cometiendo un delito fraud, no sé qué. Eh, no entiendo, o sea, el dedito claramente se comete en el momento, en el instante en el que tú ocupas la casa, en tú abres la puerta. Cuando ya llevas ahí, no estás cometiendo ese dedito, ¿no? Por eso lo demostras viviendo bien. Vale, vale. Sí, o sea, ver, pero hay veces que el, es que la, los propietarios y las propietarias, bueno, yo os lo imaginar, cuentan unas películas de miedo muchas veces que dicen, me ac cabo, ayer estuve, bueno, eso de hecho algunos casos cercanos seguro que conocéis, si ayer estuve en la casa... Y esta mañana ha ido y me han cambiado la cerradura esta mañana o sea, mmm, eh, luego una de las cosas claro la movidad es que te echan de, que te va la policía y no acabas de entrar acabas de entrar y ese es, ese es el argumento que utilizan para la para para los desalojos ilegales porque si no la policía de hecho no sé siempre suele decir lo mismo acabas de entrar nos ha lamó porque para denunciar un robo muy picada también, pero eso también un robo hoy, no un robo hace dos semanas. Luego en el juicio, uno de los últimos juicios que hemos tenido, que hemos tenido, claro, luego bueno el juicio Libras. No, no si no lo habéis dejado tiempo a ocupar, como la como es acabado de entrar esa mañana, pues ya te cojo la palabra. Pues, por lo menos para librar una vez que te has quedado sin casa, pues yo qué sé. Eh, va y mi caldera va de corte Si estás cobrando la regía ahora, estando empadronado y ocupando, hay posibilidad de que no lo cambie. Entonces. Me imagino que la primera revisión van a ser sí, una, una sí, lindia. Vale. Wow. Sí. Okay. Me, me imagino, me quemo, o... Sí, sí, para avisar, vale. Okay. Ya, <risa> <risa> o sea, eso es definitivo ya. A ver, a ver, sí. sí, pero tío, sí. hay una campaña... Eh, bueno, yo tampoco, sí, pero creo que se va a intentar recurrir eso. Claro, les han dado la razón igual dentro de los años. Es un recurso contencioso administrativo contra un decreto del Gobierno vasco, ¡buah! y se puede tardar años. Yo creo que, eh, fondo hay, eh, para ese recurso, claro. La ley de RGI no dijo nada, no dijo nada de eso. Lo no, que claro, el decreto, pero sí, es, es, es aplicable ahora, hoy. Sí. Se sí, ha entrado como criterio. Sí, o sea, se puede, lo pueden aplicar ya porque está en el decreto. Antes, antes no estaba, estaba en un manual, no estaba en un decreto. Un manual de aplicación. Ahora ya está. A ver, lo normal, muchas veces la peña que está ocupando paquitos helerios se empadona a casa de alguien que le hace un contrato de hospedaje porque suele ser el propio proceso del empadronamiento suele ser jaleoso. así es, que es como... Es la gente que, yo la verdad, miro, eh, la peña que nos ha decir hay que, te, hay que decir, te vas a meter en dos días? el primero para conseguir el abandonamiento, en la casa ocupada, y luego, vete a la pides, y te va a empezar a pedir papeles, y yo, que no tengo papeles, que se me ocupa. Pero que lo que pone ahí en la línea, en la página 16, línea no sé qué, de esto, no tiene sustento eh, jurídico, ahora sí lo tiene. ¿Hay alguna alguna lista o algo de para...? ¿Hay personas que no puedan identificarse por situaciones regular o por tal? ¿Se ha pensado en hacer algo así para, dar, para que se apunte gente que puede hacerlo? Y... ¿No? ¿Se ha pensado hacer o no se, ha se ha pensado como tal, como no sí, se ¿No? No es igual. Yo hacer por el momento. No. Esa gente que esté dispuesta a dar su nombre? Claro, va, va, a verlo cuando pase tú? Sí. Pues la, ¿La idea sí no haya salido, vale. Pablo? Es una de las cosas, incluso, si se puede hacer por barrios. Claro, aquí, si lo, decir, miramos justo el casco, y, y San Francisco, eso, pero una gasta asambrada, una de las formas que podría apoyar a la, a la ocupación, es decir, la peña de la gasta asambrada. Pues si vienen a la casa de estas personas, que sabes cualquiera, que no tienen papeles ni nada, que son situaciones irregulares, ya doy el nombre, porque voy a un juicio, me van a a una, una multa, hacemos un pozo y no gasto y ya está. decir, a nosotras... Y nos van y nos viene, casi. Sí, vale, vale. O sea, no, es, no nos cambia la vida. entonces igual Por ejemplo, son cosas que se, algunas veces hemos comentado para las bases asambradas que el tipo de trabajo pueden hacer para apoyar la ocupación y, aparte de hacer el listado de viviendas, pues, tener relación con la, con la peña que está más, pues eso, en situación más jodida en el barrio y que está ocupando, para decir, oye, pues... Se si no, no, he ha hecho, ¿eh? ¿Espontáneamente a veces se ha hecho. Sí, sí. hecho? sí, Pero tener una lista recogida ante el año. No, el patrón que se ha hecho, pues... Sí. Eso. Yo lo que, lo que interpreto por todo lo que contáis y, y demás, es que no es no estamos ante una situación en la que se quiera criminalizar. O se ha criminalizado en los últimos tres, cuatro años ¿no? la figura de la Ocupa. Pero desde la institución no hay una intención tanto de criminalizar al UPA, sino de colocarle en una situación de extrema vulnerabilidad. O las personas que están ya en situación de extrema vulnerabilidad, que tienen pocas posibilidades de, de acceder a, a una vivienda, o incluso a un trabajo, o a, o a, una, a, un, a un recurso de, por el que poder sostenerse y, y adquirir una vivienda, y colocar a esas personas aún más en una situación de, de extrema exclusión, en la que no puedan optar por recursos autónomos, O, sea, o dependes puramente del estado y de los recursos del estado como obtener la región y entonces mmm, aquellas cosas que sean puramente legales o, o estás fuera no tienes ningún tipo de, de, de otro recurso ¿no? y, y antes esto es lo que lo único que veo es, o, o lo que intentamos eh, potenciar y, y, y impulsar es como que la gente tiene de debe, debe organizarse debemos organizarnos y, y construir recursos que nos den más autonomía a a la peña que estamos en, en esos límites, ¿no? y porque nos están colocando incluso a nivel de la relación propietarios-ocupa, ¿no? que en algunos momentos ha podido haber, hemos fomentado la posibilidad de esos contratos precarios, ¿no? en los que eh, mediábamos con los propietarios para que hubiera un diálogo y unas posibilidades de, bueno, pues si tienes una casa vacía, nosotros queremos ocupar, podemos encontrar un término medio... Eh, vivimos aquí, nos hacemos cargo de la casa, como que esas situaciones están excluyendo cada vez más y colocando no, no, no, o sea, no tienes opción de diálogo con esta persona que está ocupando la casa, que la necesita, sino que lo que tienes que optar es por desalojarla y echarla a la calle. Entonces, en, en esa situación de, de guerra entre pobres, de guerra entre que los que tienen poco y los que no tenemos nada, de generar una separación ahí, ¿cómo, cómo podemos para para fomentar todo lo contrario, ¿no? una, una, unos acercamientos unos puentes y, y autonomía entre pocos. Pues veo... está, está, está el tema, ¿no? <risa> <risa> <risa> Ay, <qué> difícil, <risa> potente, difícil... Difícil, eh. o sea, yo en parte no sé si me lo termino... O sea, a ver, yo conozco casos, ¿no?, de gente que al final, pues eso, por estar cuidando la casa, tal, no sé qué, pues hablando con la propietaria y tal, pues todo bien. Pero es lo que dices, pues al fin y al cabo cada vez hay menos pie a diálogo con el propietario y no... Es como, ¿te vas? ¿O, o, o te vas? No, no sé si No hay opción a... Pues eso, que tal vez, pues sí, puede ser que la persona tenga una casa y tal vez no... No está aquí para ti a ir cohetes, pero claro, nosotros no tenemos ni un techo. <risa> y no sé, el apoyo entre pues, esto, la gente en general. yo pues no, no sé cómo fomentarlo, no Porque ya has preguntado eso. ¿no? <risa> lo veo difícil es lo que me refería, que no sé cómo se podría llegar a fomentar con barrio, con, con actividades de barrio, con cosas, pero no sé. Hacer que sea más común ¿no? el hablar. Que haya menos dispositivos policiales en general, ¿no? que todo esté menos... No, que lo haga el policía, tal, y que, pues, intermediarios, no sé qué, me de ponerse a hablar y entenderse, ¿no? Una de las cosas que hemos visto de manera muy clara muchas veces que hay propietarios es que les da absolutamente igual que la que se está estado ocupado. Y que con los cuales se habla y se podría llegar a un acuerdo... Suelen ser los ayuntamientos, los que lo hemos visto varias veces de pues manera muy clara, ¿eh? O es sea, el ayuntamiento el que dice, no, no, que denunciar. El, segundo, el último caso más, casi que ha habido varios. O Esa noche el ayuntamiento tiene la gasta, se llama la licitada, y el dono que se llama, un espacio en el casco, pero otro día en el juicio, el otro día dijo, oye, si quiero pensar, delante de la jueza. O sea, yo, yo no, ya he pensado para mí, ¿En sí, serio? Sí, sí. sí, sí, sí, sí. lo tenía embargado, lo había subastado a la cucha, cuchabango, lo que sea. Yo, subía, yo no sabía ni que era mío, el ayuntamiento es el que les estaba caña. Estaba en pletrasco viejo de tí, que es un parque temático de ello que sé. Entonces, yo. estos que hacen ahí. Nos pasa muchas veces, ¿eh? O sea, mm -hmm. que con propietarios con los que hay posibilidades de llegar a algún tipo de... De acuerdo, yo te cuido y arreglo esto. Dice Aritz, es la institución la ve. Que... Claro, claro, claro oh, la pero policía. al fin y O sea, ¿por qué tienden a, a la institución, a o sea, las propietarias, hacer caso a la institución? O sea, ¿En qué les conviene, en parte? O sea, quiero decir, hacerse un montón de dinero en abogados, en cosas, en matones, para... No sé. Bueno, a ver si luego... Si va, no sé. Es miedo. Hay una campaña de miedo generalizada en la que al propietario le meten miedo diciendo la responsabilidad de todo lo que ocurre aquí va a ser tuya porque eres el propietario, es el único que tiene el título de que si pasa algo te meto a marrón muchos propietarios son también propietarios herederos o algunos que tienen cosas pero que tampoco están en una situación muy joyante más que nosotras que no tenemos nada pero, pero que tampoco están en la situación de multipropietario tipo fondo buitre y, y se les mete miedo entonces la, la opción de de, de desplazar ese miedo, están también en nuestra mano. O ¿A sea, qué podemos hacer nosotros en estos casos? Estamos intentando desarrollar un argumentario que nos dé herramientas argumentativas, no solamente para hablar en el tú a tú, en la calle, en el bar, con la vecina, con tal cual, sino para poder hacer política de esto, para poder generar discursos colectivos amplios en los barrios que cambien la imagen de lo que se puede llegar a realizar en las situaciones de ocupación, que puedan generar esos puentes discursivos, y contra el miedo en lo que serán nuestras, mm. en nuestras calles. ahí bajamos por una fase de empoderamiento de las que estamos ocupando como estamos ocupando y no me escondo claro. no me escondo no me guardo a veces lo hacemos para que podamos aguantar un poco más en la casa sí, realmente comprensible pero poder defender nuestra posición de ocupas te ocupas como lo hacemos porque queremos porque necesitamos porque porque creemos en que hay que darle un vuelco a una esta situación en la que no tenemos nada y los tienen mucho y que es legítima. Entonces, hay, hay un empoderamiento, una fase de autonomía de empoderamiento de las que estamos ocupando que es necesaria y que es, y es necesario que sea organizada también. No solamente a nivel individual, es completamente imprescindible que pues seamos individualmente capaces de defendernos de esas situaciones, pero también cubiertamente. Por una parte quería preguntar en qué consiste la, la figura jurídica del desahucio, del desahucio cautelar, no sé si se ha explicado antes, por qué se puede producir eso. Y luego por otra parte, bueno, una pregunta, no sé si es mm, asombro o, bueno, íconos o, o que hemos sido as, a un mujer de 88 años. que tenía, tenía una deuda con su, con su casera de, de una reparación que lo había hecho de 88 euros. La casera no sé si entraba dentro de la categoría de, de, de tenedor, con el sé si lo hablas tenedor ¿no? En caso tenía, o sea, no, pero en otro caso no tenía ni una propiedad ni un múltiplo, parecía que tenía varias, varias propiedades. ¿no? Entonces eh, se anuncia repetidamente, porque esto se ha mostrado varias veces, Que se, que se prohíben los desahucios, o al menos los desahucios, los desahucios para personas en, en situaciones de riesgo. Esto se anuncia, en realidad, eh, Yo cuando ocurre, me creo, por ejemplo, hilos de Twitter, que sacan compañeros de sindicatos de, de vivienda de Madrid contándote que, que esto se anuncia, porque, pero que no se que es que lo no podría pasar. Entonces, mmm, bueno, no es, no es una pregunta, pero es... Mmm, No sé, nunca se va a llegar a, a, a, a que se anuncian repetidas veces y seguimos viendo que se, que se desalojan las personas de pues eso. Estos son los casos más, que más oímos, porque son los más grandes, ¿no? De personas, de personas mayores. Pero claro, luego te empiezas a, te empiezas a leer, que, porque el curso es un entramado, un entramado de leyes y tal, y de competencias entre estados o ayuntamientos y tal, que la que es fácil perderse. Pero luego te empiezas a leer lo que explica la gente, que, que sabe, y está lleno de excepciones y de posiciones que al final, al final base, que, que el Atlántica no se no elimina nunca con el tema de la figura que has dicho de, de desalojo cautelar el desalojo cautelar es un, una medida cautelar que se utilizan los procedimientos penales, que es como antes de que llegue a haber una sentencia, o sea, un desalojo digamos con una ejecución de un desalojo es cuando ya te han condenado y una sentencia, entonces se desaloja el espacio. Y un desalojo cautelar es cuando en durante el procedimiento anterior al juicio se pueden tomar medidas cautelares cuando se ve que pues el juez en cuestión tiene indicios de que la propiedad vaya a tener razón y le, y le vaya a acabar dando la razón, entonces para que de mientras no se alargue tanto el agravio digamos, pues se toman ciertas medidas, entre ellas está el desalojo cautelar eso es un desalojo cautelar y es, y como ha cambiado el, el tipo penal, antes era una una ¿en qué año fue? en 2015 hasta el 2015 era una falta el delito de usurpación y había una instrucción era delito normal Y había una fase de instrucción y luego había juicio. Y entonces, en la fase de instrucción esa es donde cabe que haya eh, desalojo cautelar. Sin embargo, como se ha cambiado el, se cambió el código penal y ahora no hay fase de instrucción, es mucho más raro que haya desalojos cautelares. No sé si me explico. Como no hay instrucción, no hay medidas anteriores al juicio, entonces, y una de esas medidas sería el desalojo cautelar. Y es por eso que haré muy pocas veces hay desalojados de con hoteles, aunque sí que ha habido alguno, bueno, eso, que hay un juzgado de instrucción concretamente en Bilbo que le gusta y a pesar de que lo tiene difícil incluso legalmente discutible para hacerlo, pues lo ha hecho en algunas ocasiones La lo que dice es denuncia poner fecha, punto y luego ya después del juicio y luego hay otra cosa que dice, el civil El, el, el, porque, digo, porque hemos tenido dos casos de, de la ejecución provisional de la sentencia en elcuri nos la casaron o sea, es decir en civil lo bueno que tiene el civil es que hasta que no se termina el procedimiento no hay nadie de salt después decimos se pide justicia a la aplica y los lo recurrir todo hasta hasta el so a ver verícula tres cuatro o 5 años el procedimiento pero hay un riesgo que nos pasó una vez en elcurií que y que hasta estuvo a punto de ocurrirnos en la pero lo seguimos echando para atrás, que es que la ejecución provisional de la sentencia, que no es exactamente un desalojo cultural. Ya ha habido un juicio, hay una sentencia y yo la voy ejecutando. Luego ya, si te la razón, diré... Bueno, sin más. Son, los, son dos figuras distintas, pero... Y eso lo de los... Sí, son dos figuras distintas con una aspecto vale. parecido. Eso es, que se, se te desaloja antes de que esté del todo terminado el procedimiento. Habla de eso... Eh, lo normal en un juicio penal es, te ponen la denuncia y lo que tiene que hacer el jugador es poner una fecha para el juicio vas al juicio y aunque te condenen lo normal es que esperen que pongan eh, te condeno a 300 pavos de multa y a, que tienes que desalojar, desalojar la sentencia eh, la vivienda 7 días más tarde de que la sentencia sea firme ya te son poner, ¿cuándo es firme? todavía tenemos la baza de recurrir a la audiencia provincial, o sea un procedimiento penal lo normal es que aunque acabe en un desalojo igual dure 6 meses sin desalojo lo vale, normal, lo, lo habitual o sea. tampoco está viendo muchos casos penales ¿eh? vale, y luego respecto a, a la segunda parte pues sí, obviamente la, la cuestión de que en el Estado español se ha occiado a una mujer de, de 80 años, pues eh, obviamente tiene una carga de violencia enorme por, por su edad y por probablemente por bueno, una vez debilitada o lo que sea, pero a veces con este tipo de noticias como que corremos el riesgo de, de, de caer un poco como una especie de, de fetiche del sufrimiento. Yo creo que aquí la clave es eh, poner la mirada en otro en el lugar de que en el Estado español se sigan ejecutando desahucios. O sea, el gobierno de, de los partidos de la socialdemocracia española sacó anunció, muy platillo, una ley de vivienda... Eh, que se suponía que iba a resolver el problema de la vivienda, el, el año pasado, cuando salió los, la red de sindicatos de, de vivienda de Oscar Herría, hicimos una, una lectura clara en la que decíamos, por una parte, que en el Estado español se siguen dando desahucios y se van a seguir dando, y por eso vamos a seguir plantando cara, porque hay un montón de excepciones que nos permiten seguir desahuciando. Por otra parte, la subida eh, del supuesto control de, la, de los de los precios de los alquileres. Es falso porque lo que se controla es la subida y eso permite que se sigan produciendo eh, los abusos con los alquileres, aparte del control, el presunto control de las inmobiliarias no se aplica de manera efectiva y además está la cuestión de las zonas tensionadas, esas de las que hablan, que es un fetiche de, de políticos que tampoco siguen. Es decir, en el Estado español hay una ley de vivienda que es papel mojado y se sigan ejecutando desahucias. Tenga la que tenga. La gente lo vimos el viernes pasado en Churginaba, se desahució eh, una vivienda aquí en Bilbo y nosotras en nuestra asamblea tenemos eh, una compañera eh, con hijos menores que va a tener un juicio eh, en abril eh, para desahuciarla también, es decir eh, sí, eh, hay, es mucha violencia que desahucian a una persona mayor pero estamos en guerra y van, siguen, van a seguir intentando desahuciar a la gente también en esto hay otra cosa ¿no? que pasa que de la misma manera habéis dicho como que el Estado, las instituciones son una parte que reproduce también como la propiedad de los fondos buitres quien sea, también el Estado está interviniendo ahora la creación de, de pues, zonas para pobres. o no Ahora más pasado nos estamos encontrando con que en frente de uno de los barrios enteros van a construir... 495 viviendas de protección oficial, por primera vez en régimenes de alquiler, ¿no?, cuando estará la vivienda de protección oficial que estaba destinada a la compra barata, y ahora aquí lo que nos encontraremos seguramente es que hay desahucios en de zonas que son rentables de la ciudad en términos financieros o turísticos de Bilbo, y esa gente, ¿a dónde va? Pues a estos parques de vivienda barata también. Creo que está pasando como un reordenamiento de nuestras ciudades en términos más grandes, no solo es Bilbao, que también ahí el Estado está interviniendo en construir parques de viviendas para pobres. Y ahí, pues eso es otro papel, ¿no?, que tendríamos que empezar un poco a mirar de cómo el estado mismo está generando unas desigualdades espaciales en la ciudad. Yo, y además de ocupación no son muchas, pero... Eh, lo que has mencionado tú, sí me parece importante subrayar que, hasta por mucho que en la sociedad democracia tenga que poner filtros para que no se desahuje la gente vulnerable, va a hacer esos filtros con unos agujeros bien grandes porque les interesa que se desahuci, O sea, el capitalismo necesita gente en la calle. No que se vuelve a Tiene que la gente en la calle para dar miedo. Para decir, acepta cualquier contrato porque si no vas a ser tú. Acepta cualquier situación porque si no vas a ser tú. Entonces pues es imprescindible que haya gente en la calle y que haya gente muy en, esta, en situaciones muy vulnerables porque es la otra, ¿no? El fascismo nos hace explícitamente, esto nos lo hace imprescindiblemente. Ojito, que si no vas a ser tú. Acepta las condiciones laborales, acepta cualquier condiciones... De, de alfiler, por eso siempre a verles haucios y o sea, los filtros siempre van a pecar de dejar pasar mucho más de lo que dicen van a dejar o sea, porque es imprescindible que haya mucha gente a la calle y mucha gente a Yo sí, sobre sí, eso sobre eso, yo no creo que se trate de falta de voluntad o falta de creencia de, de quien lo lleva a cabo y quien lo dice sino que creo que hay algún tipo de, de tope de que en, en este sistema o por el peso que tenga los multidormitarios y demás, no se, no, no se termina en lo que va a hacer. Y, y si no se hace ahora, o sea, si ahora no se ha por oído los procesos, no va a hacer sin ningún, sin ningún gobierno. Yo, lo que digo yo es que parece que es imposible. Algo tan, tan, tan de sentido como un poco oscuro, me parece que es imposible. Pero yo creo que sí que se lo creen, pero es como, es como si llegara si a un tope de... no sé si quiere el capitalismo o, o, o qué, pero no. Que al final lo hace imposible. Pero es obvio que al fin y al cabo, ¿no? en un mundo finito, el capitalismo no, no tiene cabida, ¿no? Porque si la cosa es producir más y generar más en un momento en el que hay un límite, pues hay un límite, ¿no? Pero claro, también al fin y al cabo el miedo es una gran herramienta para muchas cosas. Yeah. Eh, mi si, tecotatxenengo galdera bar, pero dura si se ocupa una vivienda de ese bide, si si si si no puedes saltar a nada, ¿no? De régimen de vivienda. Vale. Pero puedes, pero si no vas, no quieres saltar, por ejemplo, yo no tal puedo entrar y entrar a una vivienda de chivir y el proceso podría ser igual con la propiedad, bueno. Más rápido, ¿no? ¿sí? Más rápido porque es el... Pues que sí, te, el, te, el día, te, pues, te, te pues, tiras por canado, cualquier no, no, o sea, lugar, no para, para cualquiera. ¿Pero el en el Estado? Es pues, <risa> <risa> <risa> luego, si con la ley de la RGI, porque no se puede pedir la RGI, lo de Echegide, también se va a... Si estás ocupando y esto, si no que es para el lado. Lo voy a hacer. un caso. Ay, sí. sí, consta. O sea, te pueden quitar de... El... Consta en tu expediente. No, bueno, o sea, conozco un caso de primera... ¿Cómo ocupas? Ocupas casa de Echevide. Sí. Eh, yo conozco por un caso una necesidad de vivienda adaptada en la localidad, que es Chivide, pero en régimen de alquiler. Y, y consta tu expediente, aunque no sea de manera ultra-mega regular y pero sí que consta y perjudica a, a, bueno, pues a la adquisición de tanto una vivienda o una, una prestación. Mm. Vale. Vale, o sea, no es súper... O sea, no están los criterios ni está recogido, pero sí que claro, es sabido y mancha tu expediente. Claro, en la, hay un paso, ¿no? En María, una señora de Charfuaga, que había ocupado una casa... Me parece que era en no, viviendas sociales, no estoy muy segura. En viviendas municipales. Viviendas municipales? ¿Cómo que era tuyo? Porque era amenazada, un rollo de vamos a hacerte la <coughs> imposible para que nunca más puedas hacer nada. Sí, no, yo que que en Galaba estaba en este ¿no? caso también. Como tanto como por la parte de Anocadio y Chebide che como, como la, la parte de la BIDE, como compartir e incluso servicios sociales de base, compartir este... O sea, tenemos un plazo de una familia que puede hacer más de cinco años una vivienda de viviendas municipales y nos han mejor caído. ¿Qué? ¿Que no van a tener opción? Claro, es una vivienda beta para comprar y es así. Pero si tú estás ocupando una que no es de viviendas municipales, pero estás en la lista de Chivide, te puede poner problemas a la hora de... En la lista de verdad es que si ocupas una vivienda de... Si ocupas de... Eso en el a través de los regalos, Sí, sí, eso. que una vivienda municipal es bastante complicado. Esta María le da igual. Si es, pasó, es decir, al total, si llevo 12 años apuntada con no, una no menor no. y no consigo... Bueno, o sea, a ver si ya... Sí, sí, de, ¿sí? que antes ya estaba diciendo hace poco un alquiler social. ¡Uy! ¿eh? Porque ¿sí? claro, yo ahora mismo necesito un alquiler social. Y yo comenta o toros, tío. Llamaría a la de Charcuaga, que está ahí la tía con una niña y no sé qué. Afejoramente. Le de un alquiler social. Con condenarse violencia de género y... Hay sí. sentencias firmes y cosas O sea, es que, es que recuerdo cuando me llegó la carta que me habían dado la, la casa esta noche al que fue la primera persona en la que pensé, dije, no me lo puedo puto creer. ¿Sabes que esta tía en la, en la lista, en el sorteo no tuviera 800.000 puntos más que yo? Ella, cualquier otra, me cago en Dios. Es que yo qué sé. ¿No? O sea, ¿cuántas tías habrá en el Cuaga en situación? Porque eso, salía como que ¿no? que te daban puntos, entre comillas, ¿no? O sea, que tenían prioridad eh, mujeres, mujeres eh, madres solteras... Llevando sí, puntos depende nada de eso, no tengo hijos, no más, tengo... Años, te los años bueno Si queréis comentar alguna cosa más y si no lo vamos dando ya por finalizado no sé si hay alguna cosa más Yo, yo por cerrar una cosa eh, seguramente estamos muchas personas que estamos militando en espacios comunes Y seguramente habrá claro, los compas ya de Toclambo o cual su volevo que agradecería gente nueva comanda de trabajar ¡Gracias! <coughs> ¡Gracias! <tose> ¡Gracias! <tose> ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Habíais comentado algo con nuestras y si eso? Sí. ¿Sabéis de las fechas o sí? Si ¿Eso has podido mentir? Sí, van a ser el 22 de marzo, el 12 de abril y el 26 de abril. Y seguro va a ser el 22 de marzo el de cerrajería y el de fontanería y el de electricidad todavía no se sabe. cuál de, Las fechas van a ser fijas. Todavía no se sabe cuál va a ser el 12 y cuál va a ser el 26. No sé. Los días están cerrados. Ah, bueno y Con, eso comentar, sí, con lo de los talleres queríamos comentar que eh, estamos dando prioridad a, a que cada taller sea específico sobre un tema en concreto, eh, quien se quiera apuntar al taller está cual que avise, puede comentar tanto a SET, CRANBA o a la GULLEGO su asistencia al taller. Eh lo que sí que estamos buscando es cómo pueda hacer para implementar este taller en un lugar en concreto que pueda necesitar también una tarea similar, es decir, queremos hacer un taller sobre fontanería, a ver si algún espacio Podría necesitar una un, un, un, una jornada de trabajo al respecto de fontanería en un lugar concreto y utilizarlo de manera información y que sea práctico, porque a veces nos quedamos en hacer un taller en un sitio muy concreto que queda muy generalista y, y no tenemos tampoco las posibilidades de, de interactuar en algo más físico. Entonces, o si sea, un espacio, casa, lugar, persona, dice, pues en mi casa podemos hacer ese día, en esa fecha, este ayer pues organizamos para poder realizarlo allá. Eso por un lado. Por otro lado, eh, que el espacio este que estamos compartiendo a Seth, Kranba y Labulego para organizar estas actividades, pues está, es, estamos nosotras, pero bueno, si hay alguien que le interese, quiera participar y quiera eh, echar una mano, pues está, está bienvenida. Y, y por terminar, también esas listas esas páginas naranjas en las que vamos eh, anotando eh, referencias de personas con habilidades, conocimientos o lo que fueran, sobre todo técnicos, pues puede con, nos comunica que quiere participar y quiere dar su, su, su voluntad para enseñar o ayudar o lo que fuera y, y la juntamos. Eso es, sí. <risa> multimass. <totipa>